Bueno, hermanos, como muchos saben, eh, mi eh, rabino, mi padre y, y mi hermano están en la conferencia anual de AMI. Entonces, bueno, mi papá me dejó la responsabilidad de dar la p a r a l l a d e l día de hoy. Y bueno, espero que les guste. <ríe>、eh, va, eso es un poco corto, pero bueno, es, es bueno. <ríe> este, vamos a empezar、eh, la p a r a l l a a de hoy. Eh, voy a relatar un, este, un relato, valga la redundancia, de, acerca de la chispa judía. Entonces,、eh, este relato es de Mijael Polag. Se llama La chispa que nunca se apaga. Buenos días, me dijo, mirándome fijo como si nunca me hubiera visto antes. Buenos días, Pedro, le contesté, y comencé a buscar las verduras. Durante dos semanas compré en ese mismo negocio todas las frutas y verduras que necesitaba para la casa. Estaba en Santiago, la ciudad donde me crié, y a pesar de mi vestimenta particular, camisa blanca, pantalones oscuros y mi equipa negra, sobre la cabeza no me sentía extraño a ese barrio, donde pasé mi infancia y parte de la juventud. Este hombre, Pedro, el verdulero, tenía un negocio muy peculiar: cajones por todas partes. Los tomates podían estar un día en la esquina y al otro en la entrada del local. La sandía y los melones revueltos en una canasta y la fruta a veces en el piso y otras sobre el estante de la esquina. Sobre su largo mostrador había siempre una bandeja llena de perejil y cilantro. Al otro lado, el zapallo y su serrucho. Y montando guardia, la mamá. Me acerqué al mostrador para que pese a mi compra. Y mi, para que pese mi compra. Y mirándome de arriba abajo, se detiene un momento. Acercándose a mi oreja, me pregunta: Perdón, ¿de qué religión es usted? La verdad es que me sorprendió un poco su consulta, pero le contesto: Judío. Me mira nuevamente y me dice en voz baja: Yo también. Mientras sigue con, mientras sigue con su labor, calculando con un lápiz y papel mi cuenta. Mientras tanto, la mamá me hace un gesto positivo con la cabeza y me dice: Somos de la mejor raza. Para mí fue toda una sorpresa, porque un vecino de mis padres me contó que Pedro era parte de la directiva de los boyescaos cristianos. Creo que ahora la cara de interrogación la tenía yo. No podía o me costaba juntar estas dos cosas. La madre, que hasta ahora había hecho solo un comentario, me dirigió la palabra. Sabe, nuestro apellido es Cordovero, Sefardí, y nosotros somos descendientes de un gran rabino. Pensé para adentro. Este es un argumento muy usado por muchos cuando quieren reforzar un punto o justificarse. Pero en el caso de ellos, gente que vive en el campo, completamente asimilados, sin saber nada de judaísmo, ni siquiera saben que los judíos usan k i p a pensé, ¿para qué me dice esto? Siguió su relato y mencionó un nombre. Me pareció haber escuchado algo, conocido, pero un poco fuera de lugar. Repitió el nombre y desperté. ¿Cómo dijo? Le pregunté. Moisés Cordovero se refiere a r a b í Moshe Cordovero, el Ramac. Sí, me contestó. En ese momento vi esa pequeña chispa que no se acaba. Por más alejados que estén los judíos, siempre tienen ese pintelejit adentro, ese brillo oculto de la Neshama que grita: Acuérdate que yo también soy tu hermano. Ayúdame para pertenecer y unirme nuevamente a mi pueblo. En mis viajes. Me he encontrado con todo tipo de personas, no judíos que quieren serlo, judíos que no tienen idea qué significa el judaísmo y otros que están dentro de esa búsqueda espiritual para llegar a encontrar la verdad. Recuerdo que hace un tiempo, al subirme al avión en un trayecto a Miami de San, Santiago, el sobrecargo de la nave me saludó muy atentamente y agregó un par de palabras con un poco de recato. Rabí, me gustaría hablar con usted después. Yo quedé un poco asombrado. De qué se tratara. Pensé que tal vez mi comida cashier no había llegado, tal vez hay problemas con el vuelo de conexión o mi asiento ha sido cambiado. ¿Qué será lo que me quiere decir? Me senté en la butaca asignada y después del despegue se me acerca este hombre, quien con mucha cordialidad me pide que lo acompañe al fondo del avión. Y ahora que pensé, me trata de Rabí, a lo que yo le rectifico que a pesar de mi vestimenta oscura, camisa blanca y sombrero, no lo soy. Bueno, me dice, la pregunta que quiero hacerle es muy importante para mi vida y no he tenido la oportunidad de preguntársela a un judío observante, porque he llegado a la conclusión de que ahí está la verdad, en el judaísmo. Nuevamente me trata de Rabí y me dice con mucha emoción: ¿Cómo puedo prepararme para la llegada de Mashiach? Ahora no sé, ¿quién tenía más cara de interrogación, él o yo? Obviamente, este hombre con el cual seguimos hablando en castellano. Porque me contó que era puertorriqueño y no judío, me presentaba una pregunta bomba. Más aún, me dijo, a mi hijo que nació hace unas semanas, le puse el nombre de Eliyahu a modo de preparación para este gran evento universal que se va a venir muy pronto. En el camino a la sinagoga, nuevamente en Santiago, hace varios años atrás, me pasó otro suceso interesante. El taxista que me llevó me miraba constantemente por el espejo del retrovisor. Como inquieto o indeciso. Llevamos aproximadamente 10 minutos en camino y se esforzó en preguntar:、eh, Perdóneme, ¿le puedo hacer unas consultitas? Mire, usted, llevo años investigando en el mundo de las religiones. Vea este libro. Cada momento libre que lo tengo. Que, que tengo, lo leo. Es la Biblia, pero esta no tiene el Nuevo Testamento. Es la misma que usted estudia. Las preguntas que me hizo tenían que ver con los sacrificios del templo en el. Sefer v a l l i r a Levítico. Y después de clarificarle algunos conceptos, se quedó nuevamente en silencio. Y en un momento inesperado me formuló otra pregunta, que esta sí era la pregunta. Si todo esto es verdad, y el Pentateuco es el libro de los libros que Hashem le entregó al pueblo judío, y yo quiero aclararle, me dijo que yo creo que lo es, ¿por qué todos los judíos, por lo menos en Israel, no cumplen con lo que está escrito en él? Responder semejante pregunta, especialmente en un recorrido de taxi de un poco más de media hora, no fue fácil. Pero tenía razón, la tenía. Por lo menos lo dejé con una respuesta. Pero me dijo: Después de tantos milagros con los que ustedes viven, les tiran cientos de cohetes. Naturalmente tendría que haber una gran devastación. Pero poco o nada es el daño incurrido. A lo largo de la historia los han querido aniquilar tantas veces y todavía siguen fuertes como si nada hubiese pasado. ¿Acaso no son puros milagros de Hashem que cuida a su pueblo? Mi lema siempre ha sido: la desinformación es la base de la asimilación. La gran mayoría del pueblo judío, desgraciadamente, reciben lo poco y nada por la puerta trasera. Los colegios laicos en Israel y en la diáspora no enseñan nada de nuestra rica tradición en la Torah, del Talmud, de la ley judía, la h a l a j á y más aún, t a r j i v e r s a n el contenido del Tanaj. O los cabellos quieren enseñar, como meras leyendas alegóricas y cuentos simpáticos, por así decirlo. Lamentable, sí, lo es, pero esa es la respuesta, la falta de educación. En este mundo tan cambiante, tan frágil, tan inestable económicamente, vemos claro lo que está pasando. Estamos llegando al final de los días en que la época mesiánica se deja ver. Preparémonos, no nos queda mucho tiempo. Y hay que conocer lo que espera de nosotros el judaísmo. Les comparto este relato porque alrededor del mundo son millones de chispas judías que, por una u otra circunstancia, se han extraviado en sus raíces. Pero en sus corazones se despierta esa chispa judía y comienza la inquietud, la misma que cada uno de nosotros sintió un día, y por eso estamos acá reunidos en la sinagoga. p a s á n d o la p a r a a l l á de esta semana, en e x o d u 6, de 2 al 9, nos dice: Yo soy el Yuhed Bad h e y me manifesté a Abraham, Yitzhak y Jacob con el nombre de El Shaddai, pero no me di a conocer a ellos con mi verdadero nombre, Yuhed Bad h e y bendito sea. Hice además un pacto con ellos y me comprometí a darles la tierra de Canaán, o sea, la región en la que vivieron por algún tiempo como extranjeros. Y he oído su clamor, y los israelitas sufren, porque los egipcios los obligan a trabajar. Me he acordado de mi pacto. Por lo tanto, v o y a decir a los israelitas que yo, Yuhet Banhei, voy a librarlos de su esclavitud y de los duros trabajos que han sido sometidos por los egipcios. Desplegaré mi poder y los salvaré con grandes actos de justicia. Os tomaré por pueblo mío y yo seré vuestro e l o j i m Así sabréis que yo soy su Adón, que os libró de los duros trabajos a que habíais sido sometidos por los egipcios. Os llevaré al país que prometí dar a Abraham, Isaac y Jacob, y que os daré a vosotros en propiedad. Yo soy el Jud-Hed-Bad-Hei. Hashem escuchó el latir de esos corazones que estaban atribulados, y aunque el pasaje más adelante dice que no querían escuchar porque estaban perdiendo la esperanza, sin embargo, había un sentir dentro de ellos. Que les decía que ese no era su destino, que había algo más allá. Y clamaban al Eterno, y Yudhed a h e d los escuchó y atendió a su voz, y comenzó la liberación para nuestro pueblo. Y aunque ellos no entendían, sino al contrario, pensaron que las cosas se habían puesto peor porque el faraón endureció más el trabajo de los israelitas, sin embargo, Hashem estaba actuando. Así sucede muchas veces en nuestra vida. Clamamos a nuestro Padre por. La situación que nos tiene agobiados, y cuando no vemos la respuesta, pronto tendremos a afligirnos y a perder la esperanza. Pero debemos confiar, porque aunque a veces no vemos la salida para el Eterno, no hay nada imposible, y el clamor de sus hijos no pasa desapercibido a sus oídos. Volviendo al tema, esa chispa judía sigue hoy encendiéndose en los corazones, y cada día son más las personas que despiertan a este llamado. Como nos decía el relato que les compartí al principio, El hombre de la verdulería donde compraba, él compraba los tomates, pimentones, aunque no vivía el judaísmo como tal, él sabía que dentro de él estaba esa chispa judía. También lo vemos en el taxista. Es inquietud, esa inquietud, e s inquietud que lo embargaba lo ex, la expresó a este judío porque estaba buscando una respuesta. Había incursionado en el Tanaj, la Biblia judía según él, y no se explicaba cómo habían judíos que hoy no seguían la t o r á Pero sin embargo, sabemos que esa chispa nunca se apagará y que en algún momento, para aquellos que hoy están dormidos en su espíritu, serán despertados antes de la venida de nuestro Mashiach. Hoy estamos aquí porque en cada uno de nosotros esa chispa se ha encendido. Tóquese allí su corazón y siente el palpitar por un instante. Cierre sus ojos y piense: el soplo del aliento de Adonai está allí. Ya ha ocurrido un milagro en nuestra vida. ¿Y cuál milagro me refiero? La letra Bab nos dice la enseñanza judía. Su significado es que ella hace una conexión entre el cielo y la tierra. ¿Cómo se realiza esto? Primero, la Torah es como esa letra, porque a través de ella podemos conectarnos con Elohim. Él se revela al hombre a través de su palabra. Es allí donde podemos saber quién es Él, quién es el Eterno. Pero eso no es suficiente. Porque podemos conocer al Eterno con nuestro intelecto, pero nuestro conocimiento de Él debe ir más allá, porque Hashem no solo quiere que tengamos un conocimiento en nuestra mente, sino que Hashem, Yuhet Bad Hei, bendito su nombre, quiere tocar nuestro corazón. Él nos dice: Dame, Hijo mío, tu corazón. Y es allí donde se realiza el milagro en nuestro Yeshua, quien es la Torah viva, nos conecta directamente a nuestro Creador. Yeshua se manifestó a nuestra vida. Aquí cada uno de nosotros hemos tenido una experiencia diferente, pero sabemos que por y e s h ú a hemos llegado a conocer al Elohim de Israel, a quien podemos llamar confiadamente Padre. ¡Qué maravilla! Quisiera pedirles que se pongan de pie y le voy a pedir a la Rebeza que nos acompañe en estos momentos y va a dirigirnos en una oración. Como lo decía él, pongamos nuestra mano en el corazón, amado, y sintamos allí ese latir. Dentro de nosotros está esa chispa judía. Por eso estamos aquí, amado. Por eso escuchamos un día ese llamado. Por eso para nosotros no fue suficiente el conocimiento que adquirimos antes. Sino que nuestra alma estaba en busca de algo más. Y esa chispa judía está dentro de nosotros. Está encendida. Pero como lo decía en su mensaje, Hashem no quiere que, que nosotros solamente tengamos conocimiento en nuestra mente de Él. Sino que Él quiere estar allí, reposando en nuestro corazón. Porque eso es lo único que realmente transforma nuestras vidas, amado. Le comentaba yo a, a Jorge cuando veníamos en el camino: ¿por qué la gente conoce tantas cosas en su mente y sabe que son malas, pero las hace? Porque la transformación, amado, no es el conocimiento en nuestra mente, sino en nuestro corazón. Y por eso les voy a pedir en estos momentos. Que repitan esta oración conmigo, amados. Padre, en estos momentos, pongo la mano en mi corazón porque quiero sentirte dentro de mí. Sé que tú un día me llamaste. Y he sentido dentro de mí esa chispa judía, eso que me hace ir más allá del conocimiento que había tenido. En estos momentos yo abro mi corazón para que tu amor y tu presencia crezca dentro de mí. Y en mi corazón de toda maldad, malos pensamientos, malas actitudes, y que renueves tu presencia dentro de mí para que mi fe sea genuina, sea verdadera, para que la obediencia crezca dentro de mí. Quita la apatía, la rebeldía. La soberbia, el orgullo, d e s a r r a i g a l o s de mi corazón y que la luz de tu Ruach ilumine mi corazón y mi mente. Esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Amén y Amén. Voy a hacer una oración más. Padre Santo, te damos gracias en esta preciosa mañana, Abba, en que nos has dado el privilegio de estar delante de tu presencia, Padre. Toda Rabah, Hashem, muchas gracias, Padre, por cada uno de nuestros hermanos, amigos que han venido hoy a este lugar, Padre. Gracias, Hashem. Porque solo tu Ruach los ha traído, Padre. Y sabemos que esta paralla es corta, pero es profunda, Padre. Y nos hace reflexionar, h a s h e m en las maravillas y prodigios que haces en nosotros, Abba. Que así como tú hiciste maravillas y prodigios en, en Egipto para liberar a tu pueblo. Y también haces maravillas y prodigios en nuestras vidas, Padre. Y nos has liberado de la esclavitud del pecado, Hashem. Nos has desatado de las cadenas en que nos tenía el enemigo, Padre. Y nos has traído a tu luz admirable. Dice tu palabra que estábamos en el lodo, que estábamos en la oscuridad. Y que éramos un pueblo que no tenía a Dios. Pero tú viniste a nuestra vida, Hashem. Y la llenaste de luz, Padre. La purificaste, Señor, y por eso estamos aquí, Abba. Gracias, t o d a r a b á Hashem. t o d a r a b á Hashem, por los jóvenes que con anhelo te buscan, Padre. Gracias, Hashem, por el Hassam que hoy nos ha traído esta palabra, Hashem. Te rogamos una bendición especial sobre él, Padre. Que esto sea el inicio de las cosas grandes. Que tú vas a hacer en su vida, Hashem, como las vienes haciendo hace muchos años, Padre. Señor, por nuestro rabino, por Esteban, allá, que vengan, Señor, con muy buenas noticias, Padre. Gracias, Señor, gracias por tu bendición, Padre. Toda Rabbah, a s h e m en Yeshua Jamashemosolado. Pasar a tiempo s de alabanza, amado, para adorar a nuestro Padre a través de los cánticos. p e d i r a mis hermanas que están encargadas. Damos gracias al Señor por este tiempo. Pueden sentarse, hermanos. Alabamos a Dios por la oportunidad que nos da de estar juntos. Saben que eso es un privilegio que en muchos países no existe.